Cuando el hombre es mujeriego y la mujer es celosa Pocas veces están de acuerdo, siempre hay la contrariedad Porque la mujer se pone más blacita, quien Ferrero, y eso es por el mismo celo que no la deja engordar. Si el hombre sale a la calle, ella se queda en la casa llena de tranquilidad. Y luego que uno regresa, ya la encuentra endemoniada Hace por hablar y se traba, guapa ni una mapana hay que ver una cosa que yo voy a decirle hay que ver una cosa que yo voy a decirle la mujer de los a escota terrible la mujer cel los a escota terrible que lo digas sarcastro claro compadre hay que ver decirme hay que ver una cosa que yo voy a decirle la mujer se los a esposa me ri